samba moderno e o samba quadrado. ao pouco mais xixe Mas não essa moça porque ela está com marido do lado. Canta, canta minha gente, tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, a vida E Acá estamos recibiendo a Plinio en el En el día después... ¿Qué tal Plinio? <ríe> Buen día... Yo me Buen río. día eh, Hernán... Yo ya siempre dije sobre el fútbol... Para que esto ya... No, no, no entre en nuestra conversa de manera <ríe> no constructiva... Que ganamos, perdimos... Igual nos divertimos... <ríe> Él se dio dos entrenadores... Bielsa y Diniz... Sí. Uno... Y, y el resultado del juego... Dice más o menos la diferencia entre los dos. Sí, hay que arrancar reconociéndote tu, tu, tu claridad también en esto, así como estamos acostumbrados en, lo, en el análisis político. Plinio, que vos tenías más más esperanza que yo en, en el triunfo de Uruguay. ¿eh? Sí, sí. Te digo, Plinio, déjame decirte, ayer Hernán dijo tantas veces que Brasil le iba a hacer muchos goles a Uruguay, que hoy un oyente reclamó que pidiera disculpas al aire, que se retractara por lo que había dicho. Sí, sí lo que demuestra que hay mucha pasión, pero poca visión de la realidad. Exactamente. ¿no? Bueno, si mirábamos las encuestas, Plinio, la ¿cómo se dice? Sí, la, las encuestas, no, lo, el archivo eh, se sí abría. Pero hay alguien, espero que puedas escuchar bien, hay alguien por teléfono, no, no lo podemos conectar por Zoom hoy, porque anda por ahí, por ahí, pero que te quiere saludar al aire, Plinio, a ver si lo identificás, a ver quién está, buen día. Querido Plinio de Arruda Zampayo Junior, ¿cómo anda? <risa> es, Di es Diego, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Muy bien, Diego. También... Mucho gusto escuchar tu voz. Bueno, no, el gusto pero es yo mío, tranquilo. Plinio, y para y aprovecho para saludar a, a todos los compañeros Dale, a, a Ángeles, y a hablar y a Yumi, a todos los compañeros de, de la radio y a, y a los escucha también porque esto es especial no no es que llamo todos los días y, y no estoy cuando vos, nada más <risa> sí hacía tiempo que no llamaba sí. a Diego este Plinio que no salía al aire y está de alguna cancha no Diego estás por ahí en alguna práctica sí en realidad, ya. Estoy ya terminando la, la tarea acá y, y bueno, quería ver si podíamos conectar con Plinio eh, y bueno, saludarlo obviamente y, y recuerdo con, con mucho gusto lo que lo que han sido las salas durante tanto tiempo. Ah, pero un gran regalo poder hablar contigo, abrazarte y te echamos de menos aquí en la conversa. Además, bueno, un con tu salida, prometo que un día que voy, a, voy a ir al estudio. un jueves para, para poder estar en el contacto miércoles. contigo y saber un poquito más de la realidad de Brasil. Juro que no fue por el resultado deportivo de ayer el contacto. No. No, no. Bueno, primero tienes que venir porque el, el equilibrio de fuerza nacional Peñarol quedó desfavorable a Nacional con tu ausencia. Pero en relación a Brasil, el equipo es malo. no fútbol uno lo ve, cuando el equipo es malo y el equipo... De, de Uruguay jugó muy bien supo jugar y ganó de manera cirúrgica. Congratulaciones a Bielsa y a los hermanos uruguayos y que la tunda nos sirva para montar un equipo de verdad. Ah. Afuera, Estabas, en, Estabas en el estadio Diego? No no, no no no ayer estuve con mi familia aprovechando de estar un poquito con con mis hijas que, que hacía unos días que no las veía claro. estuve varios días en, en Colombia y Y bueno, aproveché todo lo posible para estar con ella. Muy bien, muy bien. bien. Bueno, eh, bueno, yo te pasé un a, che... a todos. Sí, un abrazo, un abrazo y bueno, que te veamos pronto por acá, Diego. Un saludo. ¿Cómo no? Bueno, un abrazo grande. Abrazo. A... abrazo, Diego. Bueno, ¿quién te dice que alguna ida por San Pablo que, que Diego a veces le toca viajar con Nacionales te ¿Seguro? puedan acordar Plinio para. para este encontrarse. Una cosa última del fútbol que yo miraba ayer la prensa para entender también cómo se vive Plinio en Brasil, o por lo menos en distintas partes, no es que haya una gran, me parece un gran destaque puede ser de la, del juego de, de, de, de ayer, de las eliminatorias, o si sí destacaban el hecho de la lesión de Neymar, pero como que no lo veía destacada la noticia en titulares, por lo menos anoche. esto esto en parte porque eh, la realidad es que la selección brasileña que mm. fue de gran prestigio hoy día la masculina ya no goza de gran prestigio Ajá. hay mucha ir irritación con la selección y eso no es de ahora viene de, de algún tiempo pero se agudizó en el periodo de bolsonaro que instrumentalizó mucho la selección para hacer política segundo que los brasileños entienden de fútbol y saben que el equipo es malo, o sea que no esperan mucho del equipo, y pero claro que, que fue una derrota dolida, no, yo creo que hacía 20 años que no perdíamos para Uruguay, hacía 40 años que no perdíamos por más de dos goles de Uruguay, mm. o sea, la Uruguay demostró la fragilidad de la selección, pero yo creo que nadie quedó muy contento, Eh, sorprendido porque más o menos imaginábamos como te lo dije por whatsapp seguro <risas> que tiene que ver con el papel de neymar que es todo un caso además todo un espectáculo aparte bueno pliño vayamos a los temas que nos planteas de la, de la realidad de fueras de las canchas de fútbol empezando por eh, en qué está la actuación de la comisión parlamentaria de investigación Eh, que en Brasil se conocen precisamente por la sigla CPI, sobre aquel, aquella revuelta del 8 de enero, ¿verdad? Eh, ¿en qué, ¿Qué ha pasado en esta etapa con esta comisión? Yo creo que esto es importante para encerrar un capítulo. no Que nosotros hablamos de las cosas aquí en Brasil, es importante que... que, que... digamos, dar el proseguimiento. Mm. lo que Esta comisión fue propuesta por los bolsonaristas mm. para inculpar el gobierno Lula por incompetencia. El gobierno Lula reluctó mucho en abrir la comisión, de miedo de, de, de la inestabilidad política. Al final era imposible, se abrió la comisión y la realidad es que el resultado, el relatorio de la comisión... fue mejor de lo esperado bueno yo no esperaba nada o sea que cualquier cosa sería un poco mejor pero vino un poco mejor ¿por porque porque incriminó a bolsonaro y a más 60 personas del de, digamos de alto nivel por crimen contra la democracia y ahí están ex ministros varios militares entre los cuales el ministro de la defensa el jefe del ejército y el jefe de la marina en el periodo. Por ahí se ve cómo la conspiración bolsonarista fue muy lejos. Parlamentarios, empresarios y auxiliares. Entonces, esto fue un resultado que fue más de lo que se imaginaba, porque la relatora, en realidad, no abrió el juego, no no no avisó antes que iba a incriminar a los militares, principalmente los militares que siempre un, un, un punto muy sensible en Brasil pero sorprendió a todos y incriminó varios militares varios generales y esto tiene un valor sobre todo político tiene un valor jurídico menor porque la comisión hace una uh, entrega esto a la fiscalía del estado para que la fiscalía investigue entonces hay una provocación al fiscal que tiene que responder a esto Y el fiscal ahora ya no es el fiscal de Bolsonaro, será un nuevo fiscal nombrado por Lula. Entonces esto puede tener un desdoblamiento jurídico importante, pero la, la importancia mayor es política. O sea, la, la primera batalla narrativa entre Lula y los bolsonaristas la ganó Lula por 2 a 0 eh, con mucha tranquilidad. O sea que esa iniciativa eh, eh, que fue que partió, decías, del bolsonarismo, ¿se le terminó de alguna manera volviendo en contra eh, a, a ese sector? El tiro salió por la culatra, ¿no? Así se dice, creo. Culata, sí. sí. Es exactamente, porque en realidad es una irresponsabilidad total, un, un error de cálculo terrible, Del, del bolsonarismo y del gobierno que no quería la, la comisión, uh -huh. que resultó muy pedagógica, muy didáctica, para mostrar toda la articulación en la alta cúpula del bolsonarismo y del ejecutivo de la uh, federal. ¿Y por qué el gobierno del PT Plinio no quería esa comisión? Yo creo que no, no quería Um, es una buena pregunta, no. Uh -huh. Yo no sabría responder. Yo creo que es un cálculo de prudencia política, no. Uh -huh. Lula tenía la idea que iba a entrar pisando en huevos para no hacer, claro. no, no, no abrir ningún tipo de disputa. Pero es, sí, es un cálculo que sería, digamos, muy ingenuo, porque la disputa está y hay que trabarla. Entonces, yo yo creo que esta fue la razón, pero rápidamente se verificó que sería imposible detener el proceso. Y ahí, bueno, eh, se instaló la, la la comisión, se apuró menos de lo que se debería, mm. pero se llegó a conclusiones que son, digamos, que son importantes para que quede el debate puesto sobre quién es el responsable por el 8 de del enero. Porque además de lo político que vos mencionabas, eh, desde el lado de la justicia se están dando procesamientos importantes, ¿no? De, de unos cuantos años a varios protagonistas. Sí, hay, hay los, los juicios que están siendo hechos comandados por, por el Supremo Tribunal Federal. Uh -huh. ¿no? Eh, y estos están caminando con las personas que fueron presas e investigadas a partir de la prisión y mismo antes de, de, de, de, del acto. Ahora habrá una otra iniciativa que viene por la lo que nosotros llamamos Procuraduría Federal, mm. que son los fiscales, claro. que también van a provocar la justicia. Y Entonces, estos van a llegar más a la cúpula de la conspiración, o sea, al entourage de Bolsonaro. Entonces, para Bolsonaro es una pésima noticia y, y para el gobierno Lula, bueno, se encierra este capítulo... y porque el gobierno está desesperado para ver si crea algún tipo de normalidad. Uh -huh. Difícilmente la creará por, por mucho tiempo, porque como discutimos aquí, el problema es estructural y, y no tiene soluciones superestructurales, pero eh, le va a dar un oxígeno por algún tiempo. Bueno, Plirio, el otro tema que de alguna manera comenzamos a abordarlo contigo la semana pasada, Es la posición, y es justo una pregunta que te nos trasladaba Diego, que no llegó a hacértela al aire en directo, pero que quería aprovecharse. De que, claro, estaba en Colombia la semana pasada, y no pudo escucharte, eh, sobre la postura que ha adoptado Brasil como gobierno en la situación con Palestina. no Cuando hace pocos días, de los 15 países del Consejo de Seguridad de la ONU, en el momento que se votó una propuesta sobre pedir el alto el fuego, Eh, eh, Brasil que está presidiendo el Consejo de Seguridad estuvo entre los países que se abstuvo junto con Ecuador, Albania, Malta y Suiza eh, lo que llamó mucho la atención ¿no? por estos lados Sí, yo creo que el gran tema que tenemos en la semana en realidad es el conflicto eh, en Palestina no uh -huh. sin duda alguna que además no es solo un conflicto en Palestina, es un conflicto entre pobre y rico, oprimido y opresor, y por eso es tan sensible, ¿no? porque está allí en el Medio Oriente, mucha gente ni sabe bien localizar en el mapa donde queda Gaza, que es un territorio muy chiquito, pero la realidad es que es un asunto que es internacional. Y esto fue el gran debate de la semana aquí en Brasil, potencializado por el hecho que Brasil está, como dijiste, en la presidencia del Consejo de Seguridad. Y por lo tanto, y, y, y muy preocupado en salirse bien, porque quiere ser miembro permanente del Consejo. Y en esto Brasil quiere, y es de la diplomacia brasileña, esto de la tradición de la diplomacia brasileña, él quiere demostrar una cierta autonomía y una capacidad de articulación de soluciones. ¿no? Entonces, es una posición muy difícil para Brasil, porque la realidad es que Brasil está subordinado, en última instancia, a las exigencias de los americanos. Pero dentro de esto trata de demostrar de alguna autonomía. Yo creo que esto es lo que eh, justifica esta abstención. ¿no? La idea es que yo me quiero quedar equidistante para ver si... nosotros decimos costurar no articular una solución que es y ahora se está votando mientras nosotros hablamos se está votando la solución brasileña que es una solución de tratar digamos de de, de, de frenar la carnificina no yo creo que básicamente esto y para ver si hay algún tipo de, de mesa de de negociaciones mínimamente civilizada porque lo que nosotros estamos asistiendo es una operación de eh, genocidio étnico, ¿no? lo, de limpieza eh, étnica, eh, y es una barbaridad. Entonces, esto yo creo que es la posición de Brasil, la, la posición de poder casifarse, ¿no? de construirse como un interlocutor internacional. Una posición difícil porque la realidad es que el conflicto ahí en el Medio Oriente es muy, muy complejo y de mi punto de vista se desbordó, no hay vuelta atrás y, y, y tampoco hay solución mínimamente razonable en el corto plazo. no Esto es la impresión que yo tengo. Además en esto de Brasil nos imaginamos que pesa también en la estrategia que, que Lula y que su gobierno... quiere llevar adelante esa pretensión de eh, ser un Estado miembro permanente del Consejo también, Plinio, y obtener los apoyos necesarios para eso? Sin duda alguna. no. Eh, Brasil está muy, muy movilizado, el Estado brasileño, el gobierno federal, a presentarse como un actor constructivo, más o menos independiente y que logra acuerdos imposibles. Además, Lula tiene esta fama, ¿no? Nosotros aquí en Brasil tenemos una expresión popular, que es decir, el tipo está tan hábil que da nudo en gota de agua. que lo, Es una expresión popular. Para decir, el tipo logra cosas que son imposibles. Esto Lula lo tiene muy presente el itamarachi Sí tiene un, una, una posición siempre de un poco más... De, de, digamos, de no alineamiento directo con los americanos en las cuestiones internacionales y esto se va a meter a prueba pero es una prueba digamos, una misión yo diría que imposible lograr eh, digamos una solución buena, pero no es imposible que eh, se, se logre por uh -huh. lo menos detener la carnificina total, porque bombardear hospitales Con niños y, y gente más mayor es ya, digamos, para allá de lo imaginable. Pero creo que se entiende que Priño dice ahí, cuando en la expresión en portugués, es la carnicería, ¿no? Sí, de tener sí. la, la, carnicería. la carnicería. La carnicería. Exacto. La carnicería. Sí, sí. Estaba buscando un titular que hoy en la prensa uruguaya se manejaba, más allá de esta postura del gobierno brasileño en, en, en la ONU. que había algún malestar desde el gobierno israelí, y esto suele pasar así, ¿no?, la división que se hace, eh, por expresiones del PT con respecto a, a lo que está pasando en Gaza. Eh, por ahí veíamos hoy el titular, pero eh, se ve que hubo a nivel como partido, el PT hizo algún pronunciamiento que no le gustó a Israel, ¿no? No, el PT tiene una larga tradición de solidaridad con el pueblo palestino, y está sí. correcto eso. Y hay una presión de toda la media contra la, digamos, no, no diría ni los palestinos, pero sí la acción de Hamas. Uh -huh. Porque la acción de Hamas fue una rebelión, ¿no? Fue un, una lucha, digamos, desesperada en un, en, en un momento en que el pueblo no tiene nada, y que se juega todo para decir, mira, estamos aquí, hay que resolver este problema. Y esto es muy subversivo, ¿no, Hernán? Porque la rebelión de los de abajo es siempre una, una cosa que <coughs> incomoda mucho a los poderosos. Entonces la prensa quiere sacar de la boca de los dirigentes del PT una condena a jamás. no mm. Es curioso porque nunca pidieron una condena equivalente a los, hechos, a los ataques terroristas, del Estado de Israel. Entonces, yo creo que es una cuestión de clase, ¿no? En, en este conflicto Israel-Palestina hay un problema nacional, hay un problema religioso que está involucrado, pero hay sobre todo un problema de clase y todo junto, ¿no? Entonces Y eso se nota mucho de la manera como la gran prensa reacciona y quiere que el gobierno, digamos, rete de manera clara cualquier acto de rebelión. Uh -huh. Cuando en realidad el acto de rebelión es un derecho de todos los pueblos oprimidos y los pueblos no escogen las las armas que luchan, quien escoge son los opresores, no los oprimidos. O sea, entonces yo creo que es esto lo que está por detrás de esta digamos presión para que el PT, para que Lula condene a jamás. Uh -huh. Una, aunque sea un par de minutos, Plinio, eh, sobre las elecciones de Argentina, que son este fin de semana, eh, qué expectativas tenés vos y qué, eh, qué se juega, ¿no? Eh, Brasil, el PT en particular, ya que estábamos hablando de, del PT, el otro día comentábamos que el PT había mandado a especialistas en comunicaciones para... Trabajar, hace más de dos meses dicen que están trabajando allí en, en Argentina Para tratar de que no gane mi ley, para apoyar a massa. Bueno uh, Ángeles, muy preocupante lo que pasa en Argentina Yo tengo probablemente mucho menos información que ustedes Pero la, mi intuición es que va a pasar un desastre muy parecido con lo que pasó en Brasil en el sí. 2018, sí. cuando se sabe que el tipo es un desastre, pero no se detiene porque viene con mucha fuerza por una frustración inmensa de la gente con los partidos tradicionales y quieren algo nuevo, no importa si el nuevo es peor que el viejo. Sí. ¿no? Entonces, mi intuición es que mi ley es, está en un momento indetenible, ¿no? porque no hay fuerza capaz de detenerlo. Yo creo que para para, lo, para todo nuestro continente es muy malo, ¿no? porque es un tipo de ultraderecha muy destructivo. Para el PT en particular es también muy malo, porque ¿qué es lo que trata el PT de manera desesperada? Lo que conversamos hoy, el PT quiere estabilizar a todo costo el cuadro político. ¿No? Y, y la realidad es que los problemas no son más nacionales son internacionales se interconectan entonces este esta resurgencia de la ultraderecha en Argentina es claro que es una una derrota para todos y tiene repercusiones aquí anima a la gente y, y hace digamos y molesta a Lula que quería hacer un protagonismo sudamericano para poder negociar mejor, todo esto se se desploma. Entonces yo creo que eh, el PT va a hacer todo lo posible para, digamos, eh, contribuir para que no gane mi ley. Pero uh -huh. sinceramente no creo que tenga nada que pueda hacer, porque lo único que podría detener esto ahora sería una movilización popular con un proyecto contra el orden por la izquierda. La realidad es que esta es una bronca con el orden. Sí. No es exactamente contra el peronismo, contra Macri, es contra todo lo que está ahí. Mm. ¿Ah? Y en mi ley se presenta de manera cínica como un hombre fuera del orden, siendo que es en realidad el núcleo del orden. Sí. Igualito personal mm. en este aspecto. Y, y yo creo que el único antídoto es a tener una alternativa de futuro contra el orden por la izquierda con una solución de abajo para arriba democrática no porque si no tenemos esto la, la gente queda en un ambiente claustrofóbico y ahí cualquier loco puede hacer la fiesta sí. es la impresión que yo tengo mirando de lejos con mucha atención y con mucha preocupación lo que pasa con nuestros amigos argentinos Sí, en estos días hablamos y tenemos que cerrar con un periodista amigo, compañero argentino, Plinio, y nos decía más o menos eso, que gane quien gane, eh, ellos saben que eh, lo que se viene es un tiempo de lucha, de reorganización para salir a la calle a pelear una vez más por, por mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino. Plinio, estamos ya en el mediodía, llegando ya a las 12 en ambos países, Gracias como siempre, gracias por el humor además futbolero en estos tiempos tan difíciles y nos encontramos en la próxima. Nos encontramos el próximo miércoles, Exacto. siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario, con los oyentes uruguayos. Un abrazo. Abrazo. Fuerte abrazo. Chao, chao, chao.